Capítulo 22. Se hacen planes para que el pueblo se libre del yugo de los lamanitas. Se emborracha a los lamanitas. El pueblo se escapa, vuelve a Zaraembla y se hace súbdito del rey Mosía. Y aconteció que Amón y el rey Limi empezaron a consultar con el pueblo en cuanto a cómo podrían librarse del cautiverio, y aún hicieron reunir a todo el pueblo y así obraron para saber el parecer del pueblo tocante al asunto y aconteció que no hallaron manera de librarse del cautiverio sino el de tomar a sus mujeres e hijos y sus rebaños sus manadas y sus tiendas y huir al desierto porque siendo tan numerosos los lamanitas era imposible que el pueblo de limi contendiera con ellos creyendo poder librarse de la servidumbre por medio de la espada Y aconteció que Gedeón se adelantó y llegó ante el rey y le dijo, Oh rey, hasta ahora has oído muchas veces mis palabras, cuando hemos combatido con nuestros hermanos los lamanitas. Ahora bien, oh rey, si no me has juzgado de ser siervo inútil, o si hasta aquí tú has escuchado en algún grado mis palabras y te han sido útiles, así deseo que escuches mis palabras en esta ocasión, y seré tu servidor y rescataré a este pueblo de la servidumbre, y le concedió el rey que hablara, y Gedeón le dijo, He aquí, el pasaje que queda hacia atrás, que atraviesa el muro posterior, a espaldas de la ciudad, los lamanitas, o sea, los guardias de los lamanitas, se emborrachan de noche, expidamos, pues, una proclamación entre todos los de este pueblo, que junten sus rebaños y ganados para arrearlos al desierto durante la noche. Y yo iré conforme a tu mandato, y pagaré el último tributo de vino a los lamanitas, y se emborracharán, y saldremos por el pasaje secreto, a la izquierda de su campo, cuando se hallen borrachos y dormidos. Así partiremos con nuestras mujeres y nuestros hijos, nuestros rebaños y nuestros ganados para el desierto, y viajaremos bordeando la tierra de Shilom, Y sucedió que el rey escuchó las palabras de Gedeón. Y el rey Limi hizo que su pueblo juntara sus rebaños, y envió el tributo de vino a los lamanitas, y también les envió más vino como regalo, y ellos bebieron abundantemente del vino que el rey Limi les había enviado. Y aconteció que el pueblo del rey Limi salió de noche para el desierto con sus rebaños y sus manadas, y rodearon por la tierra de Shilom en el desierto y fijaron su curso hacia la tierra de Saraemla, y Amón y sus hermanos los iban guiando. Y habían llevado consigo al desierto todo su oro, plata, y sus cosas preciosas que podían acarrear, y también sus provisiones, y emprendieron su viaje. Y después de estar en el desierto muchos días, llegaron a la tierra de Saraemla, y se unieron al pueblo de Mosía, y fueron sus súbditos. Y sucedió que Mosía los recibió con gozo, y también recibió sus anales, así como los anales que había encontrado el pueblo de Limi. Y aconteció que cuando los lamanitas descubrieron que el pueblo de Limi había partido de la tierra durante la noche, enviaron un ejército al desierto para perseguirlos. Y después de perseguirlos dos días, no pudieron seguir más el rastro, por tanto, se perdieron en el desierto.